Eh, y ella decía: Bueno, desapareció en el 76, desapareció en el 2006. Estas son desapariciones físicas y concretas, pero decía también hubo desapariciones simbólicas. Y entonces, tres meses después、eh, del, de septiembre del de 2006, desapareció ese fin de año de los medios de comunicación.、Eh, desapareció ahora de la justicia, decía que no había quien se hiciera cargo de la causa, que circulaba de aquí para allá en, en un carro por los tribunales. Federales Platenses.、Eh, y después apareció la, la quinta desaparición mientras íbamos conversando, que era la desaparición de la agenda política.、Sí. Porque efectivamente,、eh, con esta dicotomía que hay sobre lo que hizo o lo que no hizo el k i r c h n e r i s m o ya en la siguiente campaña electoral presidencial,、eh, no se habló ningún candidato, excepto Altamira, que participa de un acto. Ningún candidato este, me, menciona, claro, claro, ya ninguno menciona a, a, a Julio López, López el, la, la, su desaparición.、Eh, y bueno, de alguna manera, entonces me parece que, que lo que hay que estar un poco agradecido con eso también, ¿no? de haber tenido gente tan lúcida, este, que no solamente fuera zarpada para jugarse y para hacer cosas y para marchar、mm. y para estar bajo la lluvia, sino que además fuera capaz de, de, de, de pensar claramente.